China, queremos entender, queremos comprender qué es lo que está ocurriendo en Colombia. Estamos viendo protestas, estamos viendo represión por parte del gobierno y estamos viendo un desencanto profundo del de pueblo colombiano para con las medidas, sobre todo económicas, que viene implementando el gobierno de Duque en los últimos años. ¿Qué sabes vos? ¿Qué nos puedes decir? Quizás cómo lo está viviendo tu familia que está allí en, en Colombia hacer un montón de preguntas, vamos de lo general a lo no específico. Vamos. Lo general es que eh, el gobierno de Iván Duque había ingresado en el Congreso de la Nación una ley eh, de reforma fiscal, una ley uh -huh. que aumentaba el impuesto al valor agregado, que incorporaba productos de la canasta básica alimentaria, como el arroz y como el café, uh -huh. y que en definitiva lo que hacía era cargar en los sectores trabajadores y menos favorecidos el costo de la pandemia lo que él llama los costos de la pandemia que en realidad está vinculado con una situación de corrupción endémica que tiene el Estado colombiano y eso tiene, se vincula por un lado con actos este, de peculado, de apropiación de recursos públicos pero también con fuga de capitales y con unas políticas que han alentado fundamentalmente el crecimiento del sector financiero Eso es lo que llaman costo de la pandemia. Uh -huh. Y esta reforma tributaria, eh, mal llamada Ley de Solidaridad Sostenible, mire, semejante eufemismo, eh, estaba justamente por aprobarse y en respuesta eh, las centrales obreras trabajadoras, pero el pueblo colombiano todo, salió a las calles a partir del 28 de abril. Uh -huh. Hoy se cumple el octavo día de protestas en Colombia Y la respuesta, como ocurrió ya en el año 2019, cuando se convocó el paro del 5 de noviembre, ha sido represión. Represión indiscriminada por parte de fuerzas policiales, de escuadrones especiales antidisturbios como el ESMAD, pero también del ejército, que ha militarizado las calles en varios lugares de Colombia. Uh -huh. eh, actualmente la situación eh, es especialmente crítica en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca pero también ha sido crítica anoche la situación en la ciudad de Bogotá, en plena capital y en la ciudad de Medellín En el horario nocturno empiezan a presentarse disturbios, hechos de vandalismo y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y tenemos un saldo de más de 30 personas fallecidas, esto varía dependiendo de la fuente, ¿no? pero hay una fuente que es la que, la que yo suelo revisar, que es una ONG llamada Temblores, donde las personas directamente son las que denuncian los hechos de violencia, homicidio, desaparición, etc., a través de la, plota, la plataforma, Grita, plataforma uh -huh. Grita. Si ustedes ven las cifras de la Defensoría del Pueblo, las cifras son menores. Eh, ¿Por qué? Eh, Es otro el mecanismo de recolección de la información. Actualmente la unidad de búsqueda de personas habla de unas 107 personas desaparecidas entre el 28 de abril y la noche de ayer. Esa es la situación en general. ¿Qué hizo el gobierno de Iván Duque? Eh, hizo una aparición esporádica en la que no hizo ningún tipo de referencia a los hechos de violencia y anunció que llevaría al Congreso otro proyecto de reforma consensuado. Uh -huh. consensuado. Es decir, la reforma no cayó, se va a reformular y seguramente la manera en que se reformule nuevamente eh, tenga que ver con cargar estos costos, entre comillas, enormes sobre ya sabemos qué sectores. Pero en paralelo, lo que se está discutiendo también es una reforma del sistema sanitario. Es decir, todo esto es un paquete de medidas de ajuste que agravan una situación que ya era crítica entre los colombianos y que tiene que ver con 30 años de neoliberalismo, ¿no? Uh -huh. eh, así como en Chile decíamos, no son 10 pesos cuando empezaron las protestas en, en el metro, en el, en el, sí, en el metro, uh -huh. en Colombia no es solo el IVA, al arroz y al café. Claro. Son, eh, 40 ahí años, estamos... son 30 años de expoliación, son 60 años uh -huh. de guerra. Bien. Eso es lo y... que está en discusión. Y eh, ahí tenemos un punto para analizar eh, la diferencia entre cómo de alguna manera lo encaró el gobierno de Alberto Fernández con el impuesto a las grandes fortunas, con este aporte solidario extraordinario, teniendo como un concepto de que los ricos del país deben hacer un aporte para este momento que estamos viviendo y cómo lo hace un gobierno de corte puramente neoliberal, haciendo que la pandemia o los gastos de la pandemia o la inversión en la pandemia la paguen los sectores más desfavorecidos. Absolutamente, pero aparte con un argumento mentiroso, y uh -huh. es que las arcas del Estado están vacías por la pandemia. Las uh -huh. arcas del Estado colombiano no están vacías por la atención que se dio a las personas en situación eh, de aislamiento o porque perdieron el trabajo. Eh, las arcas del Estado están vacías porque se han robado todo. Perdón que no uh -huh. sea tan digamos, eh, tan imparcial, ¿no? uh -huh. que, que me aparto un poco de mi, de mi situación de analista política uh -huh. para, para hablar desde la pura indignación como ciudadana colombiana en, en, en el extranjero. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cuáles costos de la pandemia? Es que se, han sido millones y millones que se han robado, millones y millones de endeudamiento que ahora nos dicen que son los costos de la pandemia. Si vamos a los costos de la pandemia, habría que ver cuánto ha invertido el gobierno Duque en vacunas. Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto ha invertido el gobierno Duque en subsidios a las personas que perdieron el trabajo o que ya estaban en la informalidad antes de la pandemia? Cerca del 60% de los colombianos están en la informalidad laboral. Entonces, eh, sí, efectivamente hay un contraste muy grande. Eh, y si bien hay cuestiones, eh, digamos, comunes en términos de cómo afecta de una manera diferenciada a los países que hemos estado empobrecidos, y en eso uh -huh. nos damos la mano Colombia y Argentina, ¿no? han sido países expoliados, han sido países empobrecidos en la última década, eh, lo cierto es que sí hay, un, hay una manera distinta de encarar de parte de los gobiernos eh, y de atender sobre todo a uh -huh. los sectores más vulnerables. Eh, ¿Recordás vos un levantamiento o protestas masivas como las que estamos viendo en este momento en Colombia? ¿Pensás que eso va a ser algo espasmódico, que lo va a saber resolver el gobierno de Duque o que estamos frente a un cambio de escenario político en eh, Colombia? Eh, ahí tengo la respuesta, lo que yo quisiera y lo que uh -huh. verdad, lo que podría llegar a ser. Lo que yo uh -huh. quisiera es que sí, en el 2022 tenemos elecciones, Y yo creo que ese va a ser el momento en el que los colombianos van a decir basta. Uh -huh. Si es que no hay una manipulación de las elecciones, como sabemos que ya ha habido. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe tuvo un proceso justamente por eh, interferir en procesos electorales, ¿no? Proceso uh -huh. judicial. Uh -huh. Entonces, eh, desde mi expresión de deseo, yo creería que sí. De hecho, ya eh, renunció el ministro de Hacienda, que fue quien propuso esta reforma tributaria. Uh -huh. Y ahora se está solicitando la renuncia del ministro de Defensa por todos estos actos de represión y violación de los derechos humanos. O sea, gente cayendo, está cayendo. Uh -huh. Ahora, que va a haber un cambio de gobierno antes de las elecciones es muy poco probable. Y es poco probable porque eh, Colombia es uno de esos países paradójicos donde nunca hemos necesitado una dictadura militar para que haya un gobierno autoritario. Uh -huh. Colombia se jacta de ser uno de los países que ha tenido siempre eh, elecciones eh, democráticas y directas y sin embargo el derramamiento de sangre en los últimos 60 años es descomunal. Entonces uh -huh. a la luz de este panorama histórico, digamos de esta mediana duración, uno diría esto va a ser un derramamiento de sangre más, como lo fue en el año 2019 el paro del 5 de noviembre. Lo que pasa uh -huh. es que ya lo que estamos viendo es casi que una estrategia de represión estatal y paraestatal, porque aquí hay que decir que la eh, intervención de la fuerza pública eh, vestida de civil, sin identificación, cometiendo antos, actos vandálicos, hacen parte ya de un modus operandi eh, de, de estas fuerzas en Colombia. Eh, Yo lo que espero es que el pueblo colombiano resista, porque es que ya no puede, eh, no puede hacer nada más que protestar uh -huh. y resistir. Eh, hoy se ha convocado una nueva jornada de paro nacional por parte de las centrales obreras, ampliando la agenda. Esto empezó como una protesta contra la reforma tributaria, ahora se está pidiendo el cese de la violencia y la hostilidad contra el pueblo colombiano, una atención a la pandemia y el retiro definitivo de cualquier proyecto de reforma tributaria, de salud o previsional. Así uh -huh. que, en ese sentido, eh, se están logrando consensos muy grandes eh, entre los colombianos acerca de aquello que es innegociable de aquí en más. Bien. Eh, te pregunto esto, vos recién mencionabas lo que ocurrió en Chile. Recordemos, hubo hace unos años eh, marchas multitudinarias, gente en la calle. Parecía que, de alguna manera el gobierno de Piñera eh, iba a, a tener que dar marcha atrás con ciertas políticas o que iba a cambiar el escenario eh, tras la cordillera, y nada de eso ocurrió, de alguna manera el gobierno supo acomodarse, supo amortiguar el golpe y continuar aplicando las mismas políticas que viene aplicando desde hace ya tantos años. Digo, ¿pensás que puede llegar a ocurrir lo mismo en Colombia? Sí, sí, absolutamente. Eh entre otras cosas porque lo que le vino muy bien al gobierno chileno fue la pandemia, uh -huh. porque la protesta social y el descontento en Chile venían en aumento, venían en ascenso. Yo tengo muy presente, eh, yo estaba en Chile justamente en ese momento, uh -huh. eh, cuando eh, hubo una enorme protesta donde además eh, vimos estas imágenes de los movimientos feministas chilenos haciendo estas performances, ¿no? eh, primero en la ciudad de Valparaíso y demás. ¿no? De, de a mí me cuidan mis amigas, no me cuida el Estado, Ajá. bueno, eso es del año eh, 2019, eh, y acá es muy importante tener en cuenta que eh, los chilenos ya eh, decidieron, pero no es algo homogéneo, hay sectores reacios, ¿no? A tumbar este sistema basado en la doctrina pinochetista, ¿no? Eh, o sea, esto, y en Colombia ocurre lo mismo, hay sectores muy recalcitrantes de la derecha, de los sectores de la economía concentrada, de los sectores vinculados al narcoparamilitarismo, a las fuerzas armadas, etcétera, a los grupos financieros, a los medios de comunicación hegemónicos, que no van a retroceder, ¿no? Uh -huh. Porque acá lo que hay es una enorme disputa por quién paga qué. Uh -huh. Entonces, eh, así como hemos visto esta resistencia en Chile con un presidente que tiene claramente marcada una agenda de los grandes empresarios y los grandes sectores de la economía concentrada, el presidente Iván Duque sigue la misma línea. Yo creo que con una diferencia, y es que eh, en el caso de Colombia, esta violencia tan arraigada, estas violaciones de derechos humanos, tan extendidas en una situación crónica en el tiempo, hacen que generar este tipo de alertas, sobre todo a nivel internacional, sea difícil, porque la gente dice, pues sí, si pues sí, Colombia está en guerra, ¿no? O la gente, o mucha gente tiene la idea de que con el proceso de paz en La Habana, que desmovilizó a las FARC, nosotros ya vivimos en paz, ya se resolvió uh -huh. todo, y eso es absolutamente falso, porque justamente las personas desmovilizadas de la antigua guerrilla se, están siendo just, justamente objeto eh, de desaparición y de exterminio, es decir, uh -huh. nunca hubo una, un post o un proceso de paz bien resuelto, seguimos en medio de la violencia política, y el principal agente perpetrador es el Estado. Entonces yo creo que la situación es parecida a Chile, pero más grave que Chile, en la medida en que nosotros venimos de un cuadro muy crónico de violencia, de corrupción, de expoliación y de absoluta indiferencia de la comunidad internacional, no así de, las orga de los organismos de defensores de derechos humanos, de organismos académicos, etc., pero sí, por ejemplo, de los países vecinos. Eh, fíjense, eh, ¿cuál fue el pronunciamiento de Naciones Unidas el día de ayer de la Unión Europea? Hablaban de exceso de fuerza. Uh -huh. El presidente Biden decía, moderar, moderar el uso de la fuerza, pero respaldar al gobierno de Iván Duque en una búsqueda eh, de diálogo. Terrible. Moderar el uso de la fuerza y estamos hablando de 107 personas desaparecidas en menos de una semana y de más de 30 personas asesinadas. Más de nueve denuncias de violaciones a mujeres y más de 1300 denuncias por abuso policial eh, ven entonces bueno vamos a ver qué en qué decanta eso eh, mi, mi sentimiento hoy es de, de una profunda impotencia en, en esta en esta diáspora de sudaca digamos uh -huh. eh, sureña pero eh, por otro lado por eh, me produce mucha alegría que el pueblo colombiano esté movilizado, no obstante eh, esta situación de, de ignorancia y de absoluta terquedad de parte del gobierno nacional. Gina, te agradecemos mucho como siempre por estos minutos con Radio Kermés y te mandamos un fuerte abrazo a vos y, a, y al pueblo colombiano. Muchas gracias a Radio Kermés por contribuir a romper el cerco mediático. Y gracias. les agradecemos mucho. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Pasaba nuestra amiga, doctora en Ciencias Sociales y politóloga especialista en, en estos temas, y también, obviamente, una ciudadana colombiana que está viviendo con mucha tristeza, con mucha atención, también lo que está ocurriendo en su país. Los números son alarmantes y también, obviamente, las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Iván Duque. 11 de la mañana, tres minutos, seguimos en radio Radiocracia.